Bueno, estamos empezando un proceso de que vamos a ir fumigando todos los espacios públicos. Terminales, mercados, plaza, con el objetivo de desinfectar, según los cursos que nos dieron y los datos de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, las esporas del virus del, del coronavirus se puede matar con una desinfección con agua con lavandina al 0.1% de hipoclorito de sodio, o sea, tiene una fórmula. Ya, esto es agua con parte de lo que es la lavandina, que así lo conocemos. ¿Ya? Entonces, con eso es que se hace una desinfección y se va matando a todo lo que es las esporas. Estas esporas pueden durar hasta nueve días en el medio ambiente. Entonces, tenemos que ir desinfectando y le pedimos a la población lo mismo debe hacer en sus domicilios, lo mismo debe hacer en sus negocios hay que desinfectar y hay que ayudar a que toda la posibilidad de alguna espora pueda ser eliminada con este tipo de desinfectante, que es fácil de comprar, solamente que debe tener la concentración de 0.1% de hipoclorito de sodio. Entonces, esa fórmula vamos a ir este, enseñándola, cuánto de un sachet de lavandina para una mochila de 20 litros, para que la población conozca Este, ¿cómo se debe proceder? Alcalde, además, esto no es dañino para la salud. No, esto no es dañino para la salud, incluso este, también hay que aclarar muchas cosas. La población no debe utilizar barbijo. Los barbijos solamente lo deben utilizar aquellos que están enfermos ya de cualquier resfriado para proteger de que cuando estornudan, cuando tosen esa esa esa desecho que se bota puede contener las esporas del virus y puede quedar ahí eh, impregnado en el medio ambiente. Y también debe conocerse, este virus no es de alta este incidencia, su rango de alcance tiene 1.8 metros, o sea que si hay una persona que está enferma, esas esporas que salen tiene 1.8 metros, mucho menor a lo que son el mismo resfriado, mucho menor a lo que es el H1N1, entonces son moléculas más pesadas, entonces quedan dentro de lo que es este, un rango de alcance de alcance corto. Por eso es importante la desinfección. Si todos asumimos este tipo de medidas, vamos a poder combatir y vamos a hacer que esta enfermedad no llegue o, o no, no se esparza dentro de lo que es la población.